Встречов cercanos. Я не знаю как жить если ты уйдёшь. Я не знаю когда дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать. Между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоём. И как будто отвёрнул мы наш ум puzzle pieza está engarzada. Para que se acoplen con otras, pero a veces algo falla y entonces ese algo falla se convierte en una enfermedad y se abre la puerta en ese instante a los llamados milagros médicos. Y son casos espectaculares, hay casos que conocen a la perfección, nuestro siguiente invitado, él es médico, profesor, está en una cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, es fascinante tenerlo aquí y nos encanta charlar con él, él es Miguel Ángel Pertierra, muy buenas, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenas noches, Bruno, la verdad que encantadísimo de estar en tu programa y con tu oyente, y además por un tema que, que, como te he comentado, incluso antes de empezar, me encanta, un tema fascinante. Es que es un tema que tiene mucho que ver con lo que eh, es tu vida, porque eres médico y son casos médicos en los cuales, eh, hay que admitirlo, no hay explicación. No, no hay explicación. Yo siempre digo que son un elemento inexplicado porque, bueno, es que te encuentras casos eh, donde no hay error diagnóstico, donde no hay elucubraciones, donde tú tienes todos los datos, todos los datos, tienes radiografía, escáner, resonancia, tienes pruebas radiológicas, pruebas, pruebas eh, también atomopatológicas de lesiones tumorales, inmunológicas y de todo tipo y no se sabe por qué. Hay veces que en relación con ir a un sitio, o ir a una persona, o simplemente, no se sabe por qué, se produce la curación, la curación, bueno, inexplicada, inexplicada desde el punto de vista médico. Por mucho que el médico busque, por mucho que un conjunto de médicos busque imposible. Por eso un milagro. El milagro viene de la palabra admirar, pues estamos admirando lo que lo que ocurre. y Tú conoces muchos casos, puedes explicarlos... Pero además eh, eh, has eh, vivido, supongo que en tus propias carnes, un poquito la injusticia que existe, por eso que se llama el sistema, que te habrás enfrentado a lo largo del tiempo a muchísimas eh, opiniones eh, de, de gente que no admite que eh, te salgas un poquito de la norma, pero te salgas un poquito de la norma eh, para estar sobre la información. Claro, eh, también esa intransigencia existe, como, como todo lo, en todos los medios, sabe Bruno?, que cuando uno se sale de la norma, eh, pues ya hay crítica, ya hay comentarios pero cuando eh, esa norma tú le ofreces los datos, los datos científicos, incluso a esas personas que critican, que que, que son, eh, no voy a decir agnóstica ni, ni dubitativas, sino que son negacionistas, cuando tú ya le llevas los datos y le dices, mira, esto es lo que había antes y esto es lo que había después. Además, que desde el punto de vista médico no hay duda razonable. Lo que tú tenías antes, además, con datos diagnósticos, con historia clínica, lo tiene, con lo que había después, con datos diagnósticos, historia clínica, lo tiene. Esas personas acaban... Eh, reflexionando y muchas veces se quedan calladas... ...otras muchas, sí es verdad que, que todos estos temas yo muchas veces lo digo... ...muchos médicos han vivido milagros, milagros milagro de este tipo... ...milagros en la medicina, en los hospitales... ...yo digo que el lugar donde se produce es más milagros... ...lo que pasa que desgraciadamente no hay una anotación... ...yo he vivido esto a mí me ha pasado esto... ...yo creo que si hablásemos con todo y cada uno de los médicos de los hospitales... ...que llevan ya muchos años trabajando podrían contarnos muchas historias de estos casos, ya digo, con historias clínicas por delante, que es lo importante. Hay un caso que me comentabas eh, antes de entrar en antena, un caso médico muy reciente, de este año, en febrero del 2019, un niño con intercefalia, y las pruebas médicas certifican, certifican, la explicación no la sabemos, eh, pero se certifica que el 80% del cerebro del niño se eh, reprodujo y creció, a partir de no se sabe qué pero pasó. Claro, cuando hay una hidrocefalia, la hidrocefalia cefalorraquídeo es eh, una enfermedad que, que ocurre con cierta vamos a decir frecuencia, no es inhabitual. ...claro, el niño tiene unas alteraciones... ...neurológicas importantísimas... ...muchas veces muere en los primeros años... ...trastornos de glútorio... ...trastornos neurológicos... ...y a esta, la madre de, de este niño de No Wall... Eh, ...de Cumbria, del de, de oeste de, de Reino Unido... ...le ofrecieron eh, en 2012... ...cuando estaba embarazada... ...después de hacer la ecografía... ...pues abortar... ...cinco veces, ya dice... ...además lo cuenta... ...la ofrecieron cinco veces abortar... ...porque el niño, lo que decía... ...no iba a ser viable... ...aún así, ella insistió en tener niño como fuese. Bueno, el niño nace en, en 2012. ¿Y cuál es la sorpresa o cuál es la, el elemento? Que, bueno, le hacen una resonancia inicial. En la resonancia inicial se valora el volumen cerebral en un 2%, lo demás líquido cefalorraquido Es como un globo lleno de agua y, de pronto, el niño va evolucionando, el niño va aumentando sus capacidades e eh, incluso eh, va eh, teniendo eh, poder andar tener el lenguaje poder hacer pues, cual, como cualquier niño eh, de su edad y ahora a los seis años la repiten después de varias eh, resonancias sucesivas y observan que ha crecido el 80% de su cerebro por lo cual el niño puede hacer prácticamente de todo eh sabemos que las neuronas, lo que estudia la medicina, que no se reproducen, que las neuronas, que tampoco es así, el, diariamente en, el, en un lugar eh, que son los presocoriedos se eh, eh, reproducen mil neuronas, pero desgraciadamente se destruyen mucho más. Por eso digo, el cerebro que se reproduzca hasta el ciento No tiene explicación médica. Ahí está en la resonancia, te lo decía antes de empezar lástima de, de la que es una radio, pero realmente el caso clínico está. Vemos la resonancia de antes, vemos la resonancia de después y vemos que el cerebro y la actitud del niño que sé que incluso hay vídeo, el niño hablando, el niño jugando, que si tú le cuentas a alguien que tiene una neurocefalia, te diría que no. La verdad es que es impresionante, es un milagro. Eh, pero evidentemente no tiene que ver nada con la religión pero muchas veces los milagros se relacionan con la religión, claro. con Santone este caso no tiene nada que ver de hecho, eh, simplemente la, la fuerza pues, de unos padres que toman una decisión muy difícil, que posiblemente en muchos casos la decisión no hubiera tenido buen término, pero en este caso, pues el milagro ha sucedido. Este chaval en off world, tiene una vida completamente normal y, y bueno, y la noticia venía que está aprendiendo hasta surfear, así que fíjate cómo, cómo es la vida de este chaval. Estos eh, casos, eh, se conocen algunos, eh, insistimos, no se sabe cuál es eh, la explicación, pero los podemos englobar, eh, no sé si este se puede o no, pero en, los, eh, en las remisiones espontáneas, ¿no? Claro, hay una serie de tumores y de lesiones que conocemos mmm, que tienen eh, remisiones espontáneas. Como tú bien dices, la remisión espontánea es cuando hay una lesión y el, el mismo el mismo cuerpo pues lo eh, hace que se cure. Muchas veces por temas inmunológicos, sobre todo el, la misma autodefensa del organismo, y otras veces porque el tumor acaba eh, necrosándose, se acaba pudriéndose. Incluso hay tumores, por ejemplo, los meningiomas cerebrales, que uno dice bueno un tumor cerebral eh, la verdad es que es difícil eh, eh, que se que se re, se remita pues esos tumores remiten, remiten y la verdad es que En lo, que, lo que ocurre en estas remisiones espontáneas, Bruno, eh, que realmente son difíciles de, de que ocurran, pero eh, de hecho hay un, un grupo de, de lesiones y un grupo de, de enfermedades, como te digo, eh, un grupo y un compendio de enfermedades que realmente Los milagros no tienen nada que ver eh, eh, con esto, como te como quiero comentar. Los milagros no son remisiones de tumores que ya conocemos, sino son curaciones curaciones que no sabemos por qué ocurre. Son dos elementos dentro del mismo parámetro, pero totalmente diferentes. El tema de remisión viene más quizás por la cualidad de la, de la enfermedad y la curación espontánea, o como este caso de este chico, es una, un aumento de las neuronas en contra de la fisiología que conocemos hoy en día de la neurología. Decías eh, hace un momento que no tiene nada que ver con la religión, pero lo que sí que es cierto es que en santuarios eh, religiosos eh, hay cristianos, porque es eh, la cultura que nos eh, toca de cerca, pero no quiere decir que no se produzcan otras. Pero en algunos eh, santuarios, en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, se producen muchos casos en decoraciones eh, que tienen que ver con lo médico. Eh, no sabemos la explicación, pero esos casos parece que ocurren. Sí, sí. En esos casos, como tú dices, nosotros quizás por la cultura tenemos más contacto con la religión cristiana, pero eh, por ejemplo, Haywar en, en la India también existe, hay casos definidos también en el Corán sobre curaciones milagrosas, y también en el mundo judío también hay en, la, en el Antiguo Testamento eh, datos de, de curaciones milagrosas. Pero en el mundo que, que eh, estamos más cercanos, en, tanto como tú bien has dicho, esos santuarios, en Mayugore, y en otros muchos más, bueno, y en otros muchísimos más, en Vesos de Lenar, en el Santuario de la Candelaria, incluso hay un libro, fíjate, eh, que se conoce poco, que eh, de Espinosa, eh, de, de, de un uh, monje eh, que vivió en, en Alcalá de Nare, en el siglo XVI, fue a uh, ...Tenerife y recogió... ...y están en la Biblioteca Nacional... ...para aquellos que lo quieran leer... ...54 casos de curaciones milagrosas... Pero curaciones milagrosas... ...como personas que han fallecido... ...vuelven a la vida... ...personas que se le ha quebrado una pierna... ...como dice la historia... ...y además la, la pierna hacia afuera... ...saliendo el hueso hacia afuera... ...van a la Virgen y se curan... Eh, sea o no la intervención de la Virgen... ...lo que hay que decir... ...que una pierna que se quiebra, una, ...una tibia, un peroné que se abre... ...una lesión exterior... ...pues evidentemente hoy en día se cura... ...se cura con placas, se curan con tornillos... ...pero en aquella época, estamos hablando del siglo XVI... No, no, se, ...no se curaba, Alonso Espinosa lo recoge... ...además lo recogen muy bien esos 54 casos de, de curaciones... ...evidentemente después tenemos los actores quizás más conocidos... ...como es Lourdes, como es Fátima... ...pero quizás a mí el que me llama la atención... ...el que, me llama, y que quizás me impresiona más por el punto de vista médico es eh, Lourdes. Lourdes mmm, recoge el Buró que de Contatación Están muy documentados algunos casos, claro, ¿verdad? El, el, eh, eh, Bruno, el Buró de constataciones médicas recoge todos los casos. De hecho, yo tengo en mi poder, me, me cedieron eh, una serie de casos pues con radiografía, con eh, anatomías patológicas, incluso con la foto de anatomía patológica, donde no hay dudas de que personas Si quieres te comento algún caso de allí. Claro. Que es que antes, por ejemplo, el caso de Vittorio Michele, estamos hablando de un chaval de 25 años que vive en Italia y de pronto empieza a dolerle una cadera, por lo típico. Está en el monte, él está haciendo la mili, pues quizás un golpe o algo. Lo llevan, le hacen una radiografía y ven que hay una lesión rara en la, en la cadera, en la cabeza del fémur. Le hacen una biopsia y ven... ...que es una lesión de un osteosarcoma... ...estamos hablando del año 62... ...los datos están ahí... Eh, ...un osteosarcoma que está destruyendo la cadera... ...empieza a evolucionar, cada vez peor... ...esta persona no era principalmente religiosa... ...y su amigo ...pues me, eh, reúnen dinero y se lo llevan a Lourdes... ...no tienen ya nada que perder... ...este hombre va eh, con morfina en el cuerpo... ...tumbado, ya no puede andar... ...bueno, llega allí a Lourdes... ...vuelve de Lourdes... ...bueno, allí, pues tú sabes que Lourdes... ...las piscinas... la Yo no digo que, que, que sea eso, pero realmente lo que ocurre es que él vuelve, de pronto se empieza a encontrar mejor, de pronto empieza el hombre a, a sentirse mejor, los dolores desaparecen y bueno, cuando le hacen la radiografía ve que el hueso se ha renovado y reformado. Pero no solo eso. En este caso le hacen una biosia, el osteosarcoma ha desaparecido, primer milagro, uno puede decir remisión espontánea, de pero es que la cabeza del fémur, donde se encuentra englobada ese, esa articulación que se había destruido, se recompone. De hecho, hay fotos de este hombre apoyado en su pierna izquierda, que es la pierna tumoral, eh, agachándose con esta pierna y haciendo movimiento. De hecho, hay eh, entrevista de él que dice que jamás ha ido al médico y que realmente lo que le ocurrió en Lourdes, él no era expresamente creyentes, pero realmente la curación está ahí y los datos médicos la radiografía, la anatomía, la patología informe de traumatólogo, informe de oncólogo informe de, de radioterapeuta todo están ahí y pueden demostrar que ha habido un milagro, una curación una curación inexplicada No es casualidad que la portada de tu libro Milagros de Médicos, que se encuentra en Luciérnaga, aparezca en la imagen, en el grabado, de uno de los milagros atribuidos a Jesucristo, porque las curaciones eh, tienen mucho que ver con esa historia y seguramente las eh, curaciones son las que hicieron eh, grande eh, su legado y su influencia en la sociedad eh, occidental. Claro, imagínate... En el, el siglo I, vamos a ponernos eh, donde los milagros, las curaciones, donde la sanación era pues, prácticamente complicada. Um, cogías cualquier enfermedad y podía estar eh, uno vivo por la mañana y, y moría por la noche. Era un, era un tiempo pues, donde la sanidad pues prácticamente eh, era era mínima, Bruno. Entonces, claro, uno de los elementos que quizás eh, yo diría que potencia El, la historia de Jesús, uno lo crea o no, eso no tiene nada que ver, son las sanaciones. Las sanaciones pues del ciego que, que sana y hay una que quizá es impresionante porque hoy en día en la medicina hay un fenómeno eh, que se llama igual, cuando Lázaro fallece y sale después de tres días. En medicina hay un fenómeno que se llama fenómeno de Lázaro, personas que han ido a un hospital ...hospital de tercer nivel, un hospital muy avanzado... ...la han intentado renovar y muere, fallece... ...no es que tenga una muerte que le si no fallece... ...le ponen la sábana y se lo van a llevar al mortuario... ...personas que desde 3, 4, 5 hasta 20 minutos... ...están ya muertos, en parada cardíaca... ...no tienen ninguna actividad ni cerebral... ...ni cardíaca, ni pulmonar... ...y después vuelven a la vida... ...hay un autor eh, finlandés llamado Linko ...que en 1982 recoge... Esos casos, el primer caso de una señora que llega a un hospital en Helsinki, en Finlandia, donde tiene un, un infarto de miocardio, la señora fallece y a los cinco minutos vuelve otra vez a la vida. Después de haberla reanimado, después de decir ya no podemos hacer nada más, esta persona fallece, la señora a la semana vuelve a su casa. Pero hay casos, eh, como digo, eh, de hasta personas de veinte de minutos. De hecho, en España tenemos eh, dos casos eh, constatados, eh, publicados, eh, de, de fenómeno de Lázaro, de esas personas que mueren, no muerte clínica, sino fallecimiento, y luego otra de la vida. Uno en, en el hospital Virgen Macarena, en Sevilla, de un señor con un aneurisma abdominal, falleció en la mesa de quirófano, volvió otra vez y bueno, falleció a los pocos días y otro caso en Cádiz también eh, similar en, en urgencia eh, tiene una parada cardíaca, ja, vuelve otra vez la vida y fallece, pero también ahí yo he podido recoger y creo que quizás la, la primera o segunda vez que lo cuento, Bruno, eh, dos casos, precisamente, de médicos que me han contado pues que han tenido fenómenos de láser. Uno de ellos, si, si te parece, te, te lo cuento. es ¡Claro! un, lo que En Andalucía tenemos el, el 061, el 061, el 112, el, la urgencia. Este hombre va a asistir a, a un lugar, porque dice que en la casa hay una persona que se encuentra en es un toxicómano que ha tenido una sobredosis. Este hombre fallece, llaman incluso... Al, al juzgado, vienen los eh, lo administrativos del juzgado, viene también incluso el juez. ¿Y cuál es la sorpresa? Y está el hombre monitorizado en parada cardíaca. vamos Estaban ya esperando simplemente que viniese el juez, levantar el cadáver y llevarlo a, al mortuorio para irse ellos. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando llega el juez empieza a funcionar el, el corazón. Nadie le había tocado, había quince, veinte minutos de fallecimiento, quizás más tiempo, pues como digo, el ese corazón que, que estaba parado, vuelve a funcionar, se lo llevan a, al hospital, está unos días vivos y desgraciadamente vuelve otra vez a fallecer. Pero hay muchas personas de estos fenómenos del Lazaro, como digo, eh, eh, coordinando con lo que hablamos de, de Jesús, una figura mitológica o no, pero ya digo, los milagros siempre se han relacionado pues, con personas, con, con cierto nivel, y no solo aquí, sino, bueno, pues sabemos el caso de Saibaba en la India, o otros santones, otros eh, que existen por el mundo. Pero como, como digo, eh, estos fenómenos son fenómenos eh, eh, realmente eh, que lo han... Eh, ...visto en un hospital que está datado... ...que está con una historia clínica... y ...que vuelven otra vez a la vida... ...es otro tipo de milagro... ...y el y el segundo milagro que ocurre... Es ...que personas con 20 minutos de parada cárrecada... ...sin irrigación cerebral... ...vuelven a la vida y sin lesiones neuronales. Sabemos que a los cinco minutos se producen eh, o comienzan las lesiones neuronales, la destrucción neuronal masiva. Pues esta persona, no sabemos por qué tampoco, pues no tiene, o en muchos casos, lesiones neuronales. Y, y algunos de ellos están viviendo pues, una segunda vida, una segunda oportunidad. Y algunos incluso describen como durante ese tiempo que estuvieron, vamos a decir, eh, muertos o clínicamente muertos, vivieron una fm, un encuentro cercano con la muerte, algo que tú conoces a la perfección, ¿no? Sí, eh, bueno, algunos cuentan esa experiencia, ese efecto túnel, esa, incluso esa salida del, del cuerpo y que realmente las personas eh, ven desde un sitio afimutal, en la parte de arriba, pues ven su propio cuerpo, incluso a ah, con familiares. Algunos tienen experiencias cercanas a la muerte similares a, bueno, a cualquier otra y cualquier otra parte del mundo. Les llama la atención porque el, el tema de experiencia cercana a la muerte incluso antes de hablar pues me llegaba el, el último caso, el caso de una experiencia cercana a la muerte compartida de alguien que está al lado de alguien que fallece y ellos él el, esa persona es el que ve a los familiares y ve eh, todo lo que ocurre, son de verdad casos eh, impresionantes, que, que bueno, que que Yo creo que, y, y además tengo la constatación, de que ocurre mucho más de lo que nos llega. Nos llega a lo mejor un 1% de lo que ocurre, aunque, bueno, los estudios dicen que un 18% de las personas que tienen una parada cardíaca con fallecimiento tienen una experiencia cercana a la muerte. Hace poco salía un estudio, eh, y se presentaba un estudio en eh, en Noruega, sobre eh, experiencia cercanas a la muerte y cómo en un momento determinado esa persona el efecto túnel ocurría. Se hacían con 289 casos, es lo último que se ha estudiado. La relación que se tiene es que realmente el cerebro eh, puede ocurrir algo desde el punto de vista neurológico, pero hay una parte que no se puede explicar. Quizás sea eso lo importante, al igual que también lo relacionaba pues con esos casos de Alzheimer que eh, antes de fallecer vuelven otra vez a estar perfectamente ese, esa lucidez previa a la muerte que no se puede explicar, donde un cerebro destruido por una terrible enfermedad, pues vuelven otra vez y pueden hablar perfectamente con, con esa persona. Hay todavía muchas cosas en la medicina en una medicina avanzada como la que tenemos y que, que bueno, en los países que tenemos pruebas y que van saliendo aparatos de todo tipo, de formas de diagnóstico, pero todavía hay en la medicina muchas cosas por aprender con H y sin H. ¿Eh? eh... Tú comentas eh, algunos eh, casos eh, en tu libro, en ese Milagros Médicos, has eh, mencionado a Seibaba. Eh, comentas una serie de personajes eh, que tú, como cirujano, querés eh, también, es importante destacarlo. Bueno, los eh, cirujanos, eh, digamos, eh, oficiales, utilicéis los bisturís, la sepsia, y sin embargo luego existen los llamados cirujanos psíquicos. Eh, tú mencionas uno, C. en el libro... Y... Que no utilizan asepsia, que operan eh, con eh, cuchillos, con casos eh, terribles y, sin embargo, las personas dicen curarse. Claro, las personas dicen curarse. Lo que ocurre con serigo eh, es que, bueno, es un hombre con muchísima polémica, Bruno, eh, porque este hombre... Bueno, se puede ver, hay vídeo incluso, donde con un cuchillo oxidado completamente... Sí, sí, o, o, o, peran, a otra, a eh, pero en hasta... estos casos, eh, perdóname, Miguel, Ángel, sí. yo pienso que lo llamado, lo conocido como el eh, efecto placebo tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, perfecta, perfectamente. La anestesia psicológica evidentemente ahí es donde quizás funcione pensemos que, que incluso el, el efecto eh, de que no exista el dolor que es lo primero, es lo más importante como uno se autosugestiona la autohipnosis que, que la persona tiene y aparte, evidentemente, le hace una herida tú tienes un dolor, tú tienes una lesión y como tú dices, el efecto placebo funciona ahí lo que hay casos en el caso de Searigó, de personas que lo han denunciado por, por múltiples eh, infecciones que han ocurrido. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de, de un lugar pues recóndito de Brasil, eh, José Pedro Freitas, que es arigó pues el hombre eh, hacía muchísimas cirugías, ya son personas del campo. Y, y claro, algunos fallecían, o, eh, no había ninguna ninguna referencia. Lo que pasa es que en los casos eh, exitosos como tú bien dices, posiblemente por efecto placebo, yo soy muy crítico con, con el caso de ese me llama la atención de que, que bueno, que hubiese eh, ese tipo de curación. Yo pienso más bien que era, y después de estudiar el caso de él, ...efecto placebo y bueno, eh, realmente eh, cuando tú haces una, una apertura, una apertura quirúrgica... ...pues incluso puedes descomprimir el parte de, de la zona, porque se veía este hombre incluso romper parte de, de la uh -huh. columna... La, las laterales de la columna y de hecho hay una cirugía, que es la, la minestomía, que, que consiste en eso... ¿Quién sabe si en un momento determinado una lastiminectomía brutal puede conseguir una mejoría? Pero tampoco sabemos los casos que ha producido una parrisis de miembros inferiores eh, o unas alteraciones de, del sistema genituritario a los cuatro o cinco. Y eso lo que desgraciadamente no está. Pero, como tú bien dices, Bruno, hay muchas personas, muchos santones que, que se acercan a eh, la gente y que hace incluso energía psíquica o, o cirugía psíquica. Desgraciadamente, yo la experiencia que tengo con, con ese tipo de personas que lo que hacen es prestidigitación, realmente lo que, bueno, de una forma u otra, y de hecho tuve la ocasión, y cuento aquí eh, un caso en el, en el libro donde esta persona realmente lo que hace es meterte el, el dedo sin nada, hacer un, una, una cirugía psíquica en un bisturí de plástico, echarte agua de coco mmm, y alcohol para producir frío y que te haya dado una sensación de anestesia, y que realmente no hacía absolutamente nada. Cuento la historia que incluso llegando allí le pregunta a uno de los compañeros que llevábamos, que curiosamente era el médico de cabecera del uno de los que estaban allí de los ayudantes, que cuando le llevaba los padres a, a esta persona, que era médico. Entonces, muy bueno, muy bueno, muy bueno no era este cirujano psíquico, por si no lo hubiera llevado al cirujano psíquico. ¿no? ¿Cómo un médico como tú se metió en estas historias, eh, con todo el estigma que puede existir dentro de eh, la ciencia oficial ante este tema? Eh, Bruno, el gusanillo que uno tiene, tú sabes que eh, el tema de investigación, igual que, bueno, he hecho investigación de, de tema inmunológico, de tema eh, de, de, de cirugía, de tema de, como digo yo, de la disontogenia de la línea media, que es una cosa, incluso tengo algún capítulo en algún libro publicado, pues realmente, eh, evidentemente, están ahí. Pero eh, todas estas cosas, cuando te llama la atención, tú vas viendo eh, casos de curaciones eh, Y va a un sitio y ve qué ha ocurrido ahí, que muchas personas se han curado, te cuentan casos, curado, ya tú dices, voy a investigar como médico qué es lo que ocurre aquí. Y tiene la posibilidad, cuando uno está en el mundo sanitario, de, de acercarse y, y conocer esas curaciones y también de valorar si esas curaciones han ocurrido o no. Entonces, quizás esa ese, eh, inquietud, esa inquietud personal la que te hace, a pesar de, de que pueden decir que te criticas. Pero bueno, la crítica, y tú bien lo sabes hoy en día, eh, pues te viene, puede venir de, de cualquier estamento, cualquier cosa. A lo mejor es la crítica, no hacerle caso. Y si tú estás en, en, en la idea de que estás haciendo un trabajo serio, evidentemente, seguir hacia adelante. No hay ninguna otra cosa más. Y... Me gustaría muchísimo saber eh, tu opinión al respecto de un tema que es eh, muy delicado, pero quiero saber la opinión de un médico, eh, un médico eh, que está en hospital, eh, pero que es eh, crítico con algunas cosas eh, del sistema o de las creencias. Porque sabes que yo tengo una gran lucha contra eh, algunas cosas relacionadas con las farmacéuticas, eh, con las medicinas. Eh, ¿Cuál es tu posición, eh, la tuya personal, sobre las farmacéuticas? Si se puede saber, se puede decir, claro. Sí, perfectamente. En la farmacéutica hay una ambivalencia. Las farmacéuticas han hecho pues que eh, con ciertos medicamentos, con ciertos productos podamos vivir más y mejor. Claro, es sí, Desgraciadamente, sí. la farmacéutica es un merchandise, un mercado donde desgraciadamente te pueden contar medicamentos que no tienen ni la composición o la cantidad de composición que dicen, ni y los recipientes no son los oportunos. De hecho, por eh, ...hay veces que incluso retiran medicamentos... ...porque no dan el, el, la talla... ...vamos a decir, para que me entiendan los oyentes... ...que no dan la, el mínimo aceptable... ...incluso, ¿por qué tú te tomas un medicamento de marca... ...y después te tomas el medicamento de no marca... ...y a lo mejor, como ha habido en algún caso... ...pues da diarrea, da problemas... ...porque los recipientes no son los mismos... ...entonces, eso es muy importante... evidentemente las la farmacéuticas están para vender... ...desgraciadamente lo que no se puede entrar en el juego de eh, cronificar, cronificar a, a las personas. Hay que intentar curar. Para curar hay veces que hay que prevenir. Eh, yo, uno de los estudios que tengo, eh, soy experto en prevención de la salud de la comunidad. Si tú previenes una, una enfermedad o previenes un, un proceso, eh, evidentemente que ese proceso no lo tienes que tratar. Desgraciadamente hay veces que se trata el síntoma ...y no la causa. Es el gran elemento... ...y que en un momento determinado te llega alguien... ...y a lo mejor eh, yo diría que habría que valorar... ...si muchos de los pacientes están cronificados... ...cronificados con medicación... ...que tienen su efecto secundario... ...y que desgraciadamente eh, yo estoy viendo como esos efectos secundarios son más potentes que la enfermedad que uh -huh. tienen curar. Entonces yo creo que había que replantearse eso, igual que estoy en contra porque de, de documentos que han salido de que el paciente se automedique. El, hay incluso documentos, no voy a decir el nombre del doctor ni mucho menos, que están ahí publicados, donde dice que el paciente se tiene que automedicar. Y cuando ya estoy muy malo y al, al médico, no, es que una medicación mal tomada, de las que tenemos en casa, que parece que, es que no pasa nada, pues te puede matar, te puede producir una necrosis hepática con una úlcera gástrica, o te puede dar, como ha ocurrido, pues con medicamentos que han tenido que retirarlos por el abuso que se hacía después de una comida, o para el dolor, o incluso los antibióticos que ya estamos encontrando, gérmenes, que vamos a decir que son verdaderas fieras y que de, que es prácticamente imposible destruirlos, porque muchas personas daban a sus familiares... Eh, ...para una fiebre, un antibiótico... ...y eso te lo encuentras... ...evidentemente como la, ya digo... Eh, ...lo que no hay que entrar en el juego... ...del merchandising de la... ...de la farmacéutica, farmacéutica evidentemente ellos quieren vender... ...si se hace... ...una distribución justa y necesaria... ...de los medicamentos... ...vamos a vivir mucho mejor si cronificamos los pacientes innecesariamente o cuando sea innecesariamente yo creo que habría que replantear Bruno mucha mucho de esos temas de, de medicación la, de verdad que sería para hacer un programa porque ya digo tiene ese yin yang esa parte positiva sí. y esa parte menos positiva pero no son las o sea no son las personas que trabajan en la farmacéutica, en la farmacéutica es personas muy serias y que de verdad hacen un trabajo muy importante muchos de nosotros podemos vivir gracias a la farmacéutica cada claro. uno se mire en su propio ombligo Pero muchas personas, desgraciadamente, en la farmacéuticas están cronificados y están tomando medicaciones que hay veces que no dan los resultados que se esperaba. Y desgraciadamente hemos visto que hay veces que no salen las medicaciones, como cuando pasó con la gripe A, desgraciadamente, pues que no daban el resultado y que sacaron una vacuna demasiado acelerada, que a lo mejor había que haber valorado más eh, si era efectiva o no. Hubo un rechazo eh, público y notorio de las mismas y, bueno, muchísimas de esas dosis pues, se quedaron en, en almacenes esto te lo decía y te lo preguntaba porque tú eres un gran defensor de las eh, terapias eh, naturales de las medicinas eh, naturales eh, quizá ese sistema que existe con las farmacéuticas ha ocultado que en la naturaleza hay cosas que no son contradictorias en muchísimo menos los farmacos, eh, pero que eh, no se puede anular el efecto que pueden tener beneficioso en las personas y su salud claro A ver, eh, la medicina Desde los griegos, desde los egipcios, desde los romanos, cualquier cualquier historia que, que todo el mundo dice, la mirra, ¿para qué servía la mirra? ¿no? De oro, incienso y mirra, toda eh, la historia de, de Jesús lo ofrecieron, pues la mirra eh, era una, una planta antiséptica y antiséptica vamos a decir casi antibiótica, pero antiséptica, pues que se ponían los soldados romanos en la rodilla, en esos, en esos petos que le ponían en el pecho, pues si le daban un golpe, le hacían una herida, pues le sirviese de desinfectante, igual que el aloe, que ahora lo hemos redescubierto, y que, que, que en la tierra andaluza hay muchísimo, bueno, en la tierra española en general hay muchísimo, pues eh, sirve para las quemaduras, sirve para los dolores, sirve. y, y realmente la terapia natural, Es lo que la base de la medicina actual, incluso eh, antioncológico, on, o sea, on, eh, medicamento oncológico como la bimblastina y bicristina, son plantas eh, cogidas del Amazonas. O sea, que sabemos, la hoja del sauce es la aspirina, o sea, la, perdón, la corteza del sauce es la aspirina. Pero es que, eh, por ejemplo, la manzanilla, esa planta que está protegida, que no se puede coger, por favor, que nadie lo coja porque está protegida, que se la compren donde quieran. Pues la manzanilla es un medicamento perfecto para el dolor de la, de la tripa. Eh, fíjate, doctor Miguel Ángel Pertierra, ha sido un placer eh, ese fantástico poder conversar contigo, charlar ahí contigo, sí. ya me gustaría y un día te citamos, ¿vale? Y para que vengas aquí y nos cuentes eh, muchas cosas, hay porque todas las que comentas son interesantes y fascinantes, Miguel Ángel. Bruno, pues nada, ya sabes que encantado de estar en tu programa. Y nada, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias.